tiene un dolor dime que si me quieres esas son las cosas del amor en Guayabador de las mujeres esas son las cosas del amor en Guayabador de las mujeres Como te tengo cariño ya mi amor no se retira hombre Como te tengo cariño ya mi amor no se retira hombre no me vaya te lo olvido oye te lo ruego Catalina hombre no me vaya te lo olvido oye te lo ruego Catalina La música que lleva en la sangre ¿cuánto irán? Le dije me voy mi vida, ya me despido tocando. Le dije. Hombre como queda Catalina, hombre la pobre queda llorando, hombre como queda Catalina, hombre la pobre queda llorando, así como quedó la novia grande de compadre Marco Russo.